El tejuino es una bebida refrescante y ligeramente fermentada que se prepara a partir de masa de maíz, piloncillo y agua. Es refrescante, se toma frío, especialmente en lugares de clima cálido.